Quisiera eh, decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío, pero quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. esta civilización mundial se pasó de rosca se pasó de rosca un cristiano se non è rivoluzionario in questo tempo non è cristiano en nuestra vida sabemos que tú nos amas y a caminarnos con vida camina Dios de los pobres camina en nuestro andar sé nuestro fiel compañero en nuestro diario luchar imágenes tuyas somos tú nos has dado tu aliento Jesús nos muestra el camino Amigos, todos iremos, camina Dios de los pobres, camina en nuestro andar, sé nuestro fiel compañero, en nuestro diario lucha, sabemos que hemos fallado, tu amor nos ayudará a transformar nuestra vida y a nuestra comunidad. de los pobres camina en nuestro andar sé nuestro fiel compañero de nuestro diario luchar queremos seguir tus pasos comunicando tu amor con un nuevo compromiso de vida y liberación camina dios de los pobres Camina en nuestro andar, sé nuestro fiel compañero, en nuestro diario luchar. Estamos todos reunidos, venimos a celebrar lo que has hecho por nosotros en tu generosidad. Camina Dios de los pobres, camina en nuestro andar, En nuestro fiel compañero, de nuestro diario lucha Amigas, amigos, gracias nuevamente la oportunidad, pues que Nos ofrecen de seguir abriendo un espacio más de su programa El Areópago en esta barra radiofónica amiga, Radio Chinelo, todas las voces. Pues a la cual agradecemos, agradecemos, pues una vez más, como siempre, pues este esfuerzo por construir medios de comunicación alternativos para, pues, para una mejor sociedad. Gracias, de verdad, gracias por ello. por la amistad que, que nos brindan, gracias a ellos que está ahí en controles, eh, y sobre todo a ustedes por este encuentro. Saludos a toda la banda de pues de jóvenes cristianos y no tan jóvenes que pues estamos tratando ahí de, de salir a la calle, de tratar de construir juntos el reino de Dios. Yo soy Héctor, pasen la voz, esto es El Areópago. Apaga la tele, prende tu espíritu, pues comenzamos. Bueno, en este programa hablaremos de un ensayo eh, genuino, me parece que también novedoso, que sólo pues algunos autores han logrado decirlo con maestría me refiero por ejemplo a este poder abordar a Pablo de Tarso desde una perspectiva crítico, política, este pues este hombre crítico de la ley, autores en la teología que como el Tames, como Hinkgelamer, pues me parece a mi parecer han logrado tener como Un, un grandes apuntes críticos sobre ello eh, pero hoy abordaremos al gran filósofo Enrique Dussel con su ensayo Pablo de Tarso en la filosofía política actual Para ello hemos invitado al maestro Tomás Gutiérrez, pues él él es, eh, domina este tema, tuvo la oportunidad de tomar clase con Enrique Dussel en Colombia. Él también pues eh tiene sus estudios en filosofía. En Colombia, en Medellín, en el Celam, en el boom de los 70, del, de esta de esta gran aventura, de una teología latinoamericana, pues él estudió allá so sociología de la religión y religiosidad popular. Eh, Tomás es un placer que nos acompañes en este programa del Areópago Que nos enriquezcas con tu voz Y bueno pues darte la bienvenida Sé bienvenido a este programa Pues muchas gracias y estoy muy agradecido con ustedes Y con el público que nos va a escuchar Tener esta oportunidad de compartir algunas inquietudes y algunas ideas sobre este tema Perfecto Bueno Tomás empecemos hablando... un poco del areópago, ¿no? Porque bueno, la figura de Pablo de Tarso no se puede como des, eh, desencarnar, deshabituar de este de esta imagen muy específica que es el areópago. ¿Qué es lo que representa o tú qué crees que nos invita a estos cristianos de hoy que somos nosotros, dado que me parece que el areópago es como este lugar icono representativo de este espíritu Si, si queremos aventurarnos en la palabra revolucionario, en el mejor de los términos, de Pablo de Tarso. ¿Tú qué crees que nos invita, qué nos puedes decir del Areópago? En primer lugar, creo que qué bonito que, que ¿Qué así se es? llama el programa, ¿no? El Areópago, sí. ¿no? Entonces tiene, realmente escogió un, un nombre muy, muy ad hoc para este tipo de reflexiones, ¿no? Porque el Areópago es, digamos, simboliza lo que es la apertura de ideas, ¿no? Claro, pero históricamente eh, el aerópago pues es el centro de lo que es la cultura, la filosofía, la teología, primero griega hasta la, la dependencia de Grecia por parte de los romanos y después todo el helenismo. Fíjate que Atenas Y se convirtió en el centro de la cultura griega con Pericles, uh -huh. ¿no? a partir de Platón, Aristóteles, porque has de saber que la filosofía no nace en Atenas. Claro, claro, claro. La filosofía en la versión griega, porque la filosofía no es solo la griega, ¿no? Por supuesto. la filosofía occidental, pero la que nos han enseñado más bien es una filosofía eurocéntrica, eurocéntrica y que uh, tiene su valor helenístico evidentemente, pero hay que hay filosofía mesopotámica, meso, filosofía china, filosofía hindú, uh -huh. Filosofía árabe, más antiguas y filosofía nuestra acá la filosofía náhuatl, la filosofía maya o inca, ¿no? Pero sí eh, la filosofía eh, griega ...nace en las costas, nace en las islas, ¿no? ¿Recordarás a Mileto, por ejemplo, a Samos, a Kios, ...donde surgen los primeros sí. filósofos llamados presocráticos... ...aquellos que estudiamos en la prepa, ¿no? Uh -huh. Como eh, Pitágoras, Tales... Demócrito. Anaxágoras, Demócrito, ¿no? Anaximandro. Sí. Anaxima, etcétera, ¿no? Uh -huh. Que... solamente nos mencionaban de nombre pero nunca nos, nos decían sí, exactamente sí. qué simbolizaban ¿no? pero a partir de la de la invasión o diríamos ya de la del, de la dependencia propiamente de grecia por parte de los romanos no vamos hablando del siglo segundo antes de Cristo Atenas pierde el centro político, pero sigue siendo el centro cultural. Tan es así que eh, Atenas, en lo que llamamos la Academia de, de Platón, cierra hasta el año 529 de nuestra era. Fíjate, estamos hablando ya del siglo VI de nuestra era, cuando el emperador Justiniano, queriendo realmente acabar con el pensamiento griego como. dominante eh, por decreto cierra la academia no entonces imagínate lo que significa entonces Atenas y el sí, Areotago, sí, sí, ¿no? Sí. es todo un yo le llamo es el rival cultural el rival filosófico el rival ideológico e inclusive teológico de lo que es el cristianismo ¿no? y una gran paradoja porque el cristianismo maneja la lengua griega para su difusión todo el Nuevo Testamento está escrito en griego sí. entonces fíjese todo lo que simboliza entonces el área para Pablo en ese momento en que están muy de moda escuelas filosóficas como el estoicismo como el epicureísmo y otras corrientes de esta naturaleza bien, eh, es, esto es muy importante yo creo que el contexto así como lo nos ha contado pues eh, va mucho de la mano también pues de nuestra intención de haberle llamado así el Areópago, porque queremos precisamente que este sea un espacio de diálogo crítico y, y, y, y creo que es como un icono un que, que nos sigue como marcando la pauta, porque sigue siendo actual la propuesta de decir hay que ir a aquellos centros, eh, espacios eh, con una postura de diálogo, con una postura de apertura, con una postura de crítica, ¿no? y que eso no nos quita nada, sino al contrario nos va a ir como enriqueciendo. Y bueno, para no, yo creo que esto es muy enriquecedor, vamos a entrar ahora por el tiempo a esto del libro de, de Enrique Dussel, que bueno es, es un libro, pero eh, que copila varios artículos, ensayos, entre ellos está este de, de Pablo de Tarso, por lo que sería muy apropiado que nos pudieras decir algunos términos que serían propios, fundamentales Eh, en la terminología de este gran filósofo, Dussel, que él maneja mucho esta corriente levinasiana, ¿no? También del personalismo comunitario, también de la escuela de Frankfurt, ¿no? Y que, bueno, eh, eh, también conocedor de un marxismo tradicional y de un, de un cristianismo crítico con la teología de la liberación. Es un hombre que tiene, bueno, un bagaje cultural, intelectual muy, muy, muy, muy, muy amplio. Algunos conceptos que tú nos pudieras así como introducir para que podamos empezar a abordar ya algunas preguntas específicas del ensayo y podamos como no perdernos, ¿no? Uh -huh. Sí, mira, bueno, pues, la hay, hay dos, dos lenguajes que se manejan, que es, uno es la filosofía de la liberación, que es la que yo podría ampliar mucho más, aunque también la, la teología, Llamada la liberación, que ahora más bien se trata de dominar latinoamericana, por las, las este, críticas y por los ataques que se le ha hecho a la, a la teología de la liberación, particularmente desde sectores muy conservadores, ¿no? ¿Verdad? Pero la, la filosofía y al mismo tiempo la teología, pues eh, nacen en los años 60, ¿no? A partir de, de los grandes movimientos. estudiantiles, campesinos sindicales y teniendo como trasfondo la, la victoria de la revolución cubana en los años, fines de los años 50, en ¿no? el 59 enero del 59 ¿no? entonces ahí se plantea la pregunta bueno ¿y la poder haber una filosofía latinoamericana? ¿Mm? la pregunta de que Leopoldo Océano, por ejemplo, claro, en este pues, librito sí, de filosofía sí. sin más Exactamente, ¿no? No tenemos una conciencia propia, nosotros tenemos que aprender a, a, a, como reflejo de la conciencia europea, ¿verdad? Entonces, esa pregunta surgió y, y quedó allí como espinita muy, muy bien clavada, ¿no? Y quien la clavó bastante bien fue precisamente Enrique Dussel, ¿no? ¿Verdad? Donde él dice, bueno, nosotros hemos estado viviendo 500 años sin pensamiento propio. ...no nos han dejado pensar... ¿no? ...como decís hace rato... ...es necesario que haya un pensamiento crítico... ...quinientos años no, no lo hubo... ...o prácticamente no lo hubo... ¿no? ...en este libro que ahorita mencionas... Bueno, es, es, esta, ...esta temática toca Dussel... ¿no? ...en el libro uh -huh. de... ...en vez de decir el descubrimiento de América... Él le llama el encubrimiento el de encubrimiento, América. ¿no? de América. Y sí. habla precisamente toda esta crítica. Se claro. lo recomendamos a los que nos están escuchando. Un excelente libro donde, como nos dice el maestro Tomás, hay una crítica rotunda al eurocentrismo. Mm. Y aquí, y en este libro, lo, de entrada, ¿no? El título. No, no, no, no es de descubrimiento. Yo no descubrí, no. Encubriero encubrieron al otro, ah. al de raza, al de distinto color, distinta cultura, distinta religión, ¿no? Al mismo tiempo había que hablar también de una especie de invención de América que ¿no? es por cierto el texto de un, un gran autor mexicano, el autor no lo recuerdo bien pero es, este libro precisamente plantea como la invención de América como, un, como encuentro que es la palabra el sentido originario de la palabra encontrarnos a nosotros mismos como continente, como, como país, como comunidades ¿no? y ...descubriendo nuestro propio lenguaje... ¿no? ...todos esos antecedentes sirvieron precisamente... ...para empezar a sistematizar una inquietud... ...que después se llamó filosofía de la liberación... ¿no? ...y que yo podía así brevemente marcar... ...como tres grandes líneas que, que la identifican... ¿no? ...la primera, que es una, una filosofía de carácter político... en el sentido del de la palabra política, ¿no? que tiene que ver con el otro, y con, con el otro que es diferente, con el otro que está explotado, dominado, empobrecido. Entonces, es una, es una filosofía política que parte de la experiencia de empobrecimiento, de explotación, de dominación y de opresión que viven los pueblos de América Latina en sus relaciones con los países desarrollados y particularmente con Estados Unidos. Entonces, en es, una, es una filosofía que nace de la realidad misma que los pueblos están viviendo y de la cual nos habla Eduardo Galeano en su libro, ¿no? Las venas, abiertas la, las venas abiertas de las abiertas. Es un libro que genial, y, realmente. También es, una reconstrucción no, histórica, ¿no? no, ¿no? Y, y, no. Yo quisiera decir que esto pudiera verse como se ve en la televisión, ¿no? Que la gente supiera todo eso, y adquirir esa conciencia, ¿no? ¿Verdad? Lo que él nos va eh, describiendo, ¿no? Eh, siglo con siglo de lo que ha sido eh, la historia de estos países ¿no? de saqueo, de literalmente saqueo, de, saqueo, claro. de saqueo y de, y de, y de asesinato, de, ¿no? Asesinato, ¿no? de muerte, sí, ¿no? Sí, sí, como dice él dice vivimos en un sistema de muerte pero no porque está muerto sino porque mata exacto exacto porque mata no entonces es una es una filosofía que parte de una realidad candente no y que en los años 60 los pueblos comenzaron a, a manifestar esta conciencia no es lo que se llama no materialidad de la vida La filosofía claro. latinoamericana tiene que partir de esta materialidad de la vida claro. que es el ser humano. Y, uh -huh. y algo interesante que me parece, maestro, es que es una filosofía que no fragmenta al ser humano. O sea, que no lo disloca, no, no lo ve desde una perspectiva únicamente psicológica, intelectiva, Exacto. biológica. Bueno, hay una gran, una gran integralidad del ser humano y que pues, por lo tanto está... muy acorde a lo que son las raíces del claro. cristianismo sí, sí, él, sí. más con este humanismo y de hecho él tiene un li dos libros Humanismo Semita, Humanismo Helénico donde nos muestra claramente que claro. el cristianismo pues está basado en esta integralidad bueno maestro eh, algo que nos pueda decir sobre el, este término que él utilizará mucho eh, exterioridad, otredad eh... que nos podría decir de estos conceptos como básicos claro. en él? El... Te decía que el, el primer carácter es el carácter político. Ajá. Precisamente este, estos conceptos de exterioridad y totalidad, que claro, serían también, los extremos, sí. ¿no? Eh, mane, nos manejan el segundo carácter que yo veo en esta filosofía, que es el carácter ético. Exacto. ¿no? Sí. Carácter sí. ético. Es decir, es una filosofía que, que parte... de la el hecho detectable de que millones y millones de personas e inclusive gran parte del planeta mismo están muriendo ¿sí? y no de muerte natural sino que está siendo matado por un sistema que hoy le llamamos neoliberal entonces este hecho detectable ¿verdad? hace necesaria obligatoria y con un compromiso fuerte a que Hagamos una reflexión sobre la vida a partir de los que no viven o de los que no pueden vivir. Las víctimas. Es Las víctimas. Si Don lo maneja el concepto de víctima que lo toma de Walter Benjamin, sí, el gran filósofo que pertenece, perteneció a la escuela de Frankfurt, un judío por cierto sí. de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que porque el concepto de víctima es mucho más amplio abarcan no solamente los pobres que obviamente son los los eh, primeros que aparecen, pero que todo todo tipo de, de discriminación, todo tipo de opresión, inclusive las mujeres, los homosexuales, ¿verdad? las minorías étnicas, etcétera, ¿no? Todos en la base de que el principio fundamental de la vida es precisamente la vida misma. ¿No? La, la dignidad sí, sí. de vivir la vida misma no entonces Exacto. en ese sentido se habla de la materialidad de la vida ¿no? la vida es la vida y claro aquí sí hay que insistir mucho en, en en lo que Enrique duce el subraya en la visión integral de lo que es eh, el hombre ¿no? Sí. ¿no? es una visión semita la visión de un hombre integral sino dualista como no el dualista el elenismo, como ¿no? el enanito ¿no? ¿no? ¿Sí? inclusive hoy se habla de, un, de una visión mucho más amplia no solamente cuerpo espíritu sino que es el hombre cósmico no <risa> muy, Leonardo, muy al estilo Leonardo da sí, exactamente <risa> sí en en cuanto que el espíritu está en toda la manifestación del universo y de la vida y de la vida humana ¿no? y por tanto La ética tiene toda esta extensión que él, bueno y hablando de ya que Leonardo Bob que él maneja toda esta categoría del cuidado, ¿no? Sí, que toma de, de el grito de la tierra, el ¿no? grito de la tierra, ¿no? Y que y que él lo toma de este Heidegger, ¿no? ¿verdad? Entonces este esta estos este categorías de teoría de totalidad nos nos, nos muestran, nos facilitan este análisis. La totalidad es imposible que pueda hacer este análisis. Sí, desde la totalidad no. es autorreferencial en sí misma. La totalidad es, es se se ve a sí misma y por eso se convierte en un ídolo, claro. Se diviniza, mm -hmm. ¿sí? Sí, sí. ¿No? Y se hace autoritaria y por lo tanto claro, sí. busca mantener su propia su propia vitalidad, ¿no? Entonces El que está fuera del sistema no cuenta. Entonces tiene que venir de fuera, de la exterioridad, el grito profético, decir, como, como, ya basta, como dijeron los zapatistas lo, hace 20 años, ¿no? Aquí estamos y queremos vivir dignamente. Así es. Queridos amigos, se nos acaba este tiempo de este primer bloque, podríamos abundar mucho más, hay tanto que decir sobre eso. simplemente hacer como esta introducción, este contexto. desde donde nos va a estar hablando Enrique Dussel, yo recuerdo para irnos ya al bloque siguiente eh, una ocasión en una clase con el mismo Enrique Dussel nos decía cuál es la razón de la racionalidad es un juego de palabras pero que era muy interesante la respuesta yo me acuerdo que compañeros estaban acá haciendo sus elucubraciones ¿no? Eh, y, y fue la, la respuesta fue sencilla y es el fundamento que ahorita el maestro Tomás nos contaba la razón de la racionalidad es la vida es la vida Con esto nos quedamos en este primer bloque para irnos al ensayo propiamente. Nos vamos con una canción que nos va a ayudar un poco con la alegría que tenemos eh, de tener un Papa Francisco abierto. Esta canción que se llama Canta Francisco, regresamos. Gracias, a amigas, amigos, que nos siguen acompañando en este programa El Areópago. Vamos a continuar este segundo bloque. Eh, estamos escuchando de fondo un disco que se llama Desde el Subcontinente, que tiene mucho que ver con esta temática que estamos abordando. Bueno, dus el primero maestro, nos presenta brevemente el contexto en, eh, en este ensayo que hemos referido. Eso, eh, eh, el contexto en el que se encuentran los judíos frente a este imperio romano y dice él, quiero citarlo por eso nos dice que la carta a los romanos porque es donde él va a hacer toda esta interpretación filosófica, política eh, es un momento culminante dice Dussel crítico del pensamiento semita judío en el imperio romano es nada menos que una narrativa simbólica Lanzada contra el imperio en su esencia misma, hacer cimbrar el fundamento sobre el que se edifica la legitimación del Estado romano en su totalidad. Bueno, cierro esta cita que me parece como que engloba, nos introduce claramente que, bueno, Carta a los Romanos, una narración simbólica y que tiene un peso crítico político, ¿no? No es nada más una narración. ...para contemplar... ...sino que tiene una praxis... ...tiene una incidencia... ...entonces él nos propone en esta interpretación filosófica... ...seis tesis fundamentales... ...todos van a versar... ...en la cuarta... ...que es sobre la justificación... Eh, que esperemos verla todas, si no, bueno, mil disculpas, pero esperemos que esto más bien nos sirva para ir al texto mismo. Y bueno, hemos considerado en este programa versar sobre ellos, sobre estas tesis, en, con este marco categorial, y bueno, sin más preámbulo, pues, vamos a, a, a empezar con este término, a ver, el de la justificación, maestro. Dussel la considera en esta narrativa racional simbólica, cito, como el criterio último de legitimación histórica de la praxis podrías explicarnos Cierrosita, eh, podrías explicarnos cómo aborda y cuál es la novedad en este ensayo sobre un concepto que es muy común en el ámbito teológico porque estamos hablando de lo de la justificación eh, y, y muchas veces se, se toma la justificación como esta desde una teología europea como O, o tipo de la reforma, que es la que nos perdona de todos los pecados. no Siempre la justificación ah, se toma así, que sí lo es, pero en este texto, eh, ¿tú qué nos puedes decir? Eh, ¿Qué está tratando de decirnos Dussel? Pues sí, es un tema realmente muy original, como lo, como lo enfoca Dussel, y que puede realmente hasta escandalizar a muchos sí. sectores católicos y no católicos, Dentro del cristianismo, porque eh, la Carta de los Romanos pues, siempre se ha interpretado desde una perspectiva teológica, ¿no? La originalidad de la represión de Dusser en, en estos ensayos es el aplicar el método filosófico, hacer filosofía, ¿no? De el pensamiento de Pablo en esta, una de sus cartas que es la Carta de los Romanos, ¿no? Entonces yo, yo creo que la, Originalidad está precisamente en que tenemos que repensar nuestra, nuestra reflexión para poder descubrir el sentido que tiene este concepto de justificación en un ámbito distinto. Lo primero que tenemos que, que, que ver es que para Pablo eh, no solamente es importante esta polémica teológica entre... Él y los judaizantes, ¿no? Que la ley, uh -huh. ¿verdad? Y que nos ha llevado a reflexiones más bien un poquito abstractas, un poquito desencarnadas, Exacto. un poquito ahistóricas, ¿no? Y, y, o muy espiritualistas. O, muy demasiado ¿no? espiritualistas, exactamente, ¿no? Que no es malo, ¿no? Pero no es mal. Precisamente eso fue lo que inició la. Perspectiva distinta. Así empezó la gran discusión con Lutero, ¿no? Y que además tuvo sus buenos efectos, porque al fin y al cabo, esta discusión de Lutero lo que trajo fue una nueva imagen de un Dios misericordioso, un Dios que no es un juez, que no es un castigador, que no es un policía, sino que es un Dios amoroso, misericordioso. Claro. Esta imagen de Dios, misericordia, surge precisamente de esta discusión de Lutero, En el siglo Calvino. Y Calvino y en el siglo XVI, pero yo, yo más, más, más de Lutero, ¿no? sí, ¿verdad? Entonces, para poder entender la propuesta de Dussel, creo yo que hay que tomar muy en cuenta que el Imperio Romano uh -huh. es un sistema esclavista. Si queremos entender la justificación de una manera social, política. Tenemos que partir de aquí. Pablo no escribe a romanos que viven en el aire o en las nubes, sino que están viviendo en un sistema de dominación en el que la economía, ya o sea, los alimentos, las construcciones, carreteras, descansan en el trabajo de miles y miles de esclavos. Los esclavos eran las máquinas de trabajo. ¿no? Hoy es la alta tecnología en la que el tiempo eran los esclavos. Entonces un esclavo no era ser humano. Un esclavo no tenía derecho a la vida. ¿no? Y como la mayoría de los primeros cristianos, de las primeras comunidades, estuvieron compuestas por los parias, parias sí. o sea, los estratos más bajos del Imperio Romano, esclavos, campesinos, eh, soldados, inmigrantes, etcétera, todo, lo, puede decir que la resaca de, la, de los Imperios, ¿no? del Imperio Romano, ¿no? Y a ellos se dirige Pablo, no que todos los paranací, pero la gran mayoría sí lo era, ¿no? eh, Los historiadores como Suetón no hablan pues que por ejemplo que eh, en las ciudades romanas el 60% de la población estaba constituida por esclavos. ¿No? Un 20% por comerciantes, campesinos, soldados y una pequeña porción de gente privilegiada. Entonces Para entender la dimensión de lo que significa la justificación, tenemos que tomar en cuenta esta dimensión histórica de las personas a quien está dirigida la carta. En ese sentido, yo creo que justificación entonces tiene la finalidad no solamente de, de recibir la justicia de Dios y la justificación de Dios, sino hacer personas que también sean capaces de hacer justicia. sí claro que, claro que sean capaces de descubrir la mentira del sistema sí develar develarlo y de y como dice la carta a los romanos no de, de eh, desaprisionar de liberar la verdad oprimida por la mentira y por la injusticia estos conceptos así eh, contextualizados en este sistema esclavista tiene una fuerza social, política muy fuerte que si, que si los desencarnamos y si los vemos solamente en el aspecto eh, espiritualista como tú decías o meramente teórico, abstracto, teológico pues eh, quedan muy bien, sí, pero Pero pierden su Pierden como su impacto, su, su incidencia social, ¿no? En estructuras, hablando propiamente. Y en este sentido, el cristianismo pierde su, su fuerza que tuvo y que sigue teniendo en, en, en el mundo. ¿no? Lo que tú nos decías hace rato, ese me gustó ese término, ese grito profético que claro. tiene que venir de la exterioridad en este caso. Pues aquellos que están en un estado de excepción, de exclusión, de marginación, de periferia, ¿no? Así es. Entonces, Pablo, eh, habla a este, a este, este grupo. Y por eso él tiene la intención, no tanto, de ir a impartir sacramentos, bautizar. Ah, y mismo dice, yo no, yo, yo no, yo no he bautizado a tantos, uno que otro por ahí, cuando le hubo esa polémica de que yo soy de Pablo y que no soy de Así amor. es. Yo, yo ni he bautizado. O sea, casi. Yo vengo a otra cosa, vengo a evangelizar. Sí. Maestro, también está el otro término que va muy de la mano, ¿no? que son en los, los grandes mm. términos paralelos en esta discusión. Hablamos ahorita brevemente, ¿verdad?, animándoles a ir al texto, pero hablamos de justificación, pero a, también está el término de la ley. O sea, y la interpretación que daduce él sobre esta ley que es un término muy marxista, ¿no? se fetichiza, una ley que se fetichiza. Cito textualmente, dice él, es el derrumbe de la legitimidad de la ley. Es este un primer momento dramático, crítico y novedoso de la Carta a los Romanos. Es el momento negativo de la ruptura. Yo quisiera preguntarle, maestro, para eh, en este momento de citar el ensayo, ¿por qué se fetichiza la ley? ¿Cuáles son entonces sus métodos? de legitimación de la ley entonces aquí estamos hablando de algo que maneja muy bien Dussel de lo que es la legalidad y la legitimidad ¿no? que también ha sido como un tema muy candente en México sí, es, yo creo que aquí Dussel maneja mucho esta categoría marxista que es la categoría del proceso todo está en un proceso de cambio la ley se entiende dentro de un proceso histórico Todo, todos los pueblos han luchado por una, una sociedad más justa. Y en ese proceso van buscando crear estructuras, instituciones que permitan una vida mejor. ¿no? Cuando este proceso logra madurar, entonces se instituyen leyes. Leyes que concretizan Este, este nuevo modo de vida, digamos, que han logrado los pueblos. Pero cuando el sistema comienza a cerrarse, a absolutizarse, a olvidar cómo se originó, que, que se originó precisamente para mejorar la vida de la gente. Uh -huh. Cuando olvida eso, entonces comienza a buscar los intereses de los más poderosos. pues el sistema se absolutiza, se hace autoritario, se diviniza, diríamos. Y lo que dice la Biblia se hace ídolo. Se hace, no, la gran crítica profética. Exacto. Y entonces las leyes ya no protegen los derechos de los pueblos. no, Su dignidad Protegen los intereses del sistema. y es lo que llama lo que se llama el derrumbe de la delegitimación de la ley Así es. la ley deja de ser legítima sigue siendo legal pero, te hablo no es, pero responde a un orden vigente a un orden, un un orden vigente, vigente de intereses ya desencarnados ya encarnados en que tuvo un origen legítimo sí. que termina te pongo un ejemplo actual nuestra constitución de 1917 Fue un fruto de un millón de personas que murieron por cambiar un sistema autoritario, sistema porfirista. El constituyente se reúne precisamente para establecer un nuevo orden en que se pudiera garantizar la dignidad de las personas, del trabajador, de las familias y de los recursos naturales para el pueblo. Y ahí surgieron los artículos tercero, el artículo 27, el artículo 28, el artículo 123, entre otros. ¿Qué sucedió ahora? Bueno, todavía con Lázaro Cárdenas se aplican. Las reformas estructurales recientes, ¿qué es lo que hacen? Olvidan, han olvidado que estos artículos son producto... ...de las luchas de muchísimos mexicanos... ...que inclusive un millón dieron su vida... y si de un millón en un país que tenía... ...10 millones de habitantes... ¿eh? ...no los 10 millones que tenemos ahora... ¿no? ...estamos hablando de un, un 10% de la población... O, ...o más, la que murió... ...entonces, estas reformas estructurales hechas al vapor... ...son legales... <ríe> Porque el congreso mayoritario por los dos lo partidos vaya. dominantes, mm -hmm. pues, pero son, son ilegítimos. ¿Por qué? Porque van a afectar gravemente la vida, no solamente de los mexicanos de hoy, sino sobre todo los mexicanos del futuro. Este es un sí, ejemplo con... generacional, sí, tremendo. Y esto es un ejemplo concreto, histórico, mm -hmm. actual, de lo que es la deslegitimización de la ley, de que habla dulce Perfecto. Bueno, hay muchísimo que Eh, ahondar sobre estos dos términos y que use con esta capacidad intelectiva eh, y desde su marco re referencial o categorial que nos propone que es desde una, una hermenéutica filosófica y pol política crítica pues les invitamos a que a que podamos ir a este ensayo y y ver esta este esta novedad de de, de interpretar la justificación y la ley eh, en, en, un, en una confrontación dialéctica que lo tuvo en su momento Pablo de Tarso en, con un imperio que era el imperio romano y con y cómo ese esa esa lucha tuvo su impacto y, y hoy lo vemos hoy podemos eh, echar una mirada atrás en la historia y descubrir que es posible poder incidir y poder mostrar Eh, Develar ese, ese sistema fetichizado, ese orden que se ha totalizado, ¿no? En términos eh, dulcellanos. Les invitamos, pues, a, a, a ir. Volvemos, vamos, se, ahora queremos ser este, eh, muy puntuales con el tiempo, así es que vamos cerrando este bloque. Eh, quédense con nosotros, vamos a, a, a ponerles un audio propiamente de Enrique Dussel explicando un poco de esto en la Universidad Iberoamericana, en, en su propia voz. Volvemos. Y va a ser fuertísimo. <risa> no sé si se han venido de los que Pues, en tercer lugar se el derrumbe de la legitimidad de la ley es este un primer momento dramático, crítico y novedoso de la ley de la carta de los romanos es el momento negativo de la ruptura y puede ser interpretado como anarquizante momento político por excelencia que permeará todas las tradiciones críticas posteriores de occidente de la izquierda y en el siglo XVIII ya está presente Acontece que la ley es el criterio de justificación de los actores y la praxis dentro del orden vigente, pero puede ser injusta, puede fetichizarse, sentir que la ley es el absoluto. Lo que yo dicto es lo justo, y el que no me cumple es injusto. Eso es fetichismo, porque veremos que hay otro criterio sobre la ley, que puede juzgar todavía la ley. Y cuando la ley cree que es el absoluto, entonces se corrompe y cae en contradicción consigo misma y produce su derrumbe. Para poder negar la ley primero, ésta ha debido tener la pretensión de ser la referencia absoluta a la justificación. En ello consiste el fetichismo de la ley y se evidencia cuando ésta se afirma como el fundamento último y único de la justificación. Se absolutiza, se hace autorreferente. Esto acontece cuando se coloca la ley sobre la vida misma. El formador del cristianismo dice, si hay una persona que, que, que está se le cae un asno en un pozo, puede sacarlo en el sábado, que dice la ley que no hay que trabajar, pero como no lo voy a hacer, tengo que, que salvar entonces. La vida está por sobre la ley. El criterio último de justificación no es la ley. La ley es una mediación necesaria Para la afirmación y crecimiento de la vida. Pero cuando se transforma en un impedimento de la vida, pues entonces tengo que hacer una nueva ley. Y, y el criterio de la reforma de la ley es la vida y no la ley, señor Kelsen. El señor, el señor cree que la ley es el fundamento. La constitución, ¿cómo va a ser? La constitución la hacemos para, durante un tiempo. Y cuando ya no sirve, la hacemos a nuevo porque no responde a la vida. Que es la. la necesidades de un pueblo satisfechas con felicidad común. Entonces, Francis Sinkelamer, que es un autor genial viviente todavía en América Latina, tiene un libro justamente sobre este tema, sin saber lo que había está batido y sin referirse a Gille y a Benjamin y demás, sino desde su propio pensamiento. Yeshua transgredió la ley, como transgredió la ley a Abraham. El otro día había una conferencia en la guanza de a psicoanalistas. El mito edípico y el mito abrahámico. El pobre Edipo es un enfermo mental. Mató a su hijo por lo que hizo matar. Y su hijo mató a su padre. Y además se acostó con su madre. Toda una situación patológica. Y Freud lo toma como si fuera lo normal. No, es genial Freud. porque Edipo es que que explica la patología, pero ¿cuál explica la normalidad? Freud pues no, no supo, pues tendría que haber ido a otro mito que no era griego, como Edipo, sino uno semita, Abraham, Abraham era un semita, la ley le exigía inmolar a su hijo primogénito, como en todos los semitas, pero él no quiso, porque amaba a Isaac, no cumplió la ley por amor a la vida, Y el hijo amó al padre y el padre amó al hijo y no, no tienen problemas psiquiátricos. Señor Freud, correga sus fálicos, supuestos sanatológicos. El principio es de la vida y no de la muerte. Pero bueno, hasta los más grandes cometan errores. Pero es un genio porque muestra la lógica de la muerte que está en el hijo. Pero no supo mostrar la lógica de la vida. en Abraham, por eso dice lo hace Jesús para sanar a un enfermo y sana un enfermo y dice es posible sanar a un enfermo el sábado. Los fariseos dicen no la ley y Jesús dice el sábado estoy hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Le puso patas arriba es la razón revolucionaria. No encuentro en la historia de la filosofía mundial un texto más revolucionario. Marx lo que hace es repetirlo y bien, digo, y bien, sin ninguna contradicción con el fundador del cristianismo en lo fundamental, lo voy a demostrar. Y esto lo digo fuerte, ¿eh? pero lo digo histórico mundialmente, ya lo mismo conoce usted, no aquí, sino a otro lado. El año próximo voy a tener la Cátedra Albertus Magnus, maestro de Santo Tomás de Aquino, en la Universidad de Colonia, en Alemania, y voy a decir estas cosas. Y la voy a decir en Alemania, enseñándole a los alemanes cosas que ignoran. Porque el señor Lappel, que discutía aquí en el cosas, todavía está en la antigua ley, no ha leído San Pablo, porque cree que van a ver Lo hace para sanar a un enfermo. La ley no debe impedir la vida humana. Los que se le oponen lo hacen en nombre del cumplimiento de la ley. Jesús reprocha el pecado de no ayudar al prójimo a aquellos que están exigiendo el cumplimiento de la ley. Qué notable. Entonces, Hidalgo no fue legal, fue el ayícat de las leyes de India, sino cómo iba a crear la nueva ley. ¿Cómo iba a leer a México? ¿Estaríamos con Roger Española si fuéramos legalistas? Todavía. Para el fundador del cristianismo Gracias por continuar con nosotros. Eh, espero que al escuchar en. la voz propia del maestro Enrique Dussel, pues podamos eh, entender un poco también, acercarnos a su pensamiento. Eh, ese, ese audio está en YouTube, eh, lo pueden encontrar eh, como Enrique Dussel, en Universidad Iberoamericana, sobre Pablo de Tarso. Bueno, en este último bloque, maestro, hablaremos de eh, esto estos temas que ahora Pone estas categorías que es comunidad mesiánica, el emuná, que, que es la fe, como lo interpreta. Entonces, sobre esto, Dussel, pues, nos habla que el ser humano, que su justicia por el emuná, que es la palabra hebrea de fe, este es como el enunciado, eh, es el origen de todo imperativo transformador. Dice que él, hasta revolucionario, que transmuta radicalmente el marco categorial de toda filosofía política, así lo, lo, lo, lo menciona él. Y por ello, mm, eh, esto comúnmente se traduce como fe en la muna que, que nos ha hablado Dussel, sino que implica una determinante, pienso yo que nos invita a esto, una praxis de fidelidad en una comunidad cristiana de la que tú tanto nos has ahorita tratado de contextualizar esta comunidad que es el grito profético que es como el consenso ético que es como la comunidad organizada que se atreve a, a prevalecer el proyecto original de Dios frente a cualquier lógica de dominación del mundo la pregunta maestro es ¿cómo nos puedes explicar esta relectura de Euseliana sobre fe en lo que él llama comunidad mesiánica? Consideremos lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? Que Enrique Dussel parte de este del análisis de el discurso de Pablo parte del contexto histórico en que viven las comunidades. ¿no? Entonces, las comunidades son grupos que tienen un consenso de conciencia, un consenso de organización. Y un consenso de eh, búsqueda de un mundo nuevo, de la creación de un mundo nuevo. En este sentido se sienten, son grupos que tienen conciencia de que son llamados, de que son en el sentido ungidos, son comunidades llamadas a transformar el mundo. Entonces la fe es, es esa fuerza consensada, comunitaria, ligada por... La confianza, la fidelidad y el compromiso a buscar un mundo nuevo, guiados por el Espíritu de Cristo. Así, Pero eh, la fe entonces aquí es no solamente creer en Dios, como es el no, no es solamente esperar que Dios nos nos diga esto y aquello, sino la fe como una búsqueda del seguimiento de Jesús que hizo posible un cambio con su vida. con su fidelidad hasta la muerte. Y muriendo, destruye el sistema de muerte. Esto, esta profundidad del de mensaje de Pablo, que es el, el centro de su evangelización, es lo que a, a las comunidades las mueve precisamente a ser testigos de Jesús en el mundo. ¿No? Entonces, la fe... Tiene una, una, un carácter muy profundo. De, yo decía, yo hace un momento comentando aquí en, eh, entre nosotros en el intermedio que creer viene del latín cor dare. Significa dar el corazón. Quien cree en alguien es, le da el corazón. Si sí, hay una confianza, una fidelidad y un compromiso. Y, y todo ese, toda esa implicación. Todo, lo que todo eso implica la fe. Claro. Y un compromiso precisamente de vivir en comunidad ¿m? construyendo eh, estructuras, instituciones, ambientes que favorezcan la vida que Dios ha prometido. Porque Pablo desde un, un aspecto teológico pues habla que nosotros somos hijos de Dios. Entonces Los hijos de Dios tenemos que vivir dignamente, sí, sí. en un sistema de igualdad, de justicia, de respeto, ¿no? Y de, eh, de creatividad y de inclusión, exactamente, ¿no? Entonces, fíjate cómo se enriquece el concepto de fe. Entonces, la fe, en última instancia, pues es precisamente seguir a Jesús. Y no imitarlo propiamente, sino seguirlo. Es decir, ¿Cómo vivió él? Él vivió en la fidelidad, en la confianza y en el compromiso con su padre hasta la muerte. Por un cambio integral, completo. Los cristianos estamos llamados a eso mismo. Pero Enrique Dussel maneja el concepto filosófico para decir, ¿saben qué? La fe es todo un consenso comunitario es. que tiene incidencia social, sí, le llama incidencia comunidad política, de consenso ético. Exactamente, no. Y ahí, y ahí está, ahí está la clave. Que no, no sé qué, y qué. Qué bueno que nos das esa, esa etimología. Me gustó mucho porque sí. implica esta corresponsabilidad. O sea, no, la fe no, no, es, no es como individualista. No, o sea, la fe no, no. implica Realizar puentes, realizar excelencia y, y dar el corazón. Dar el corazón. Y dando el corazón creas el tejido Exacto. que crea la comunidad. Así es, así es. No, es la comunidad. ¿Mm? Precisamente es lo que, eh, lo que se está perdiendo en las comunidades de Michoacán con todo el problema que ajá, tiene. Ajá. El tejido... comunitario de amistad de la de confianza de confianza en las familias uh -huh. y de unas familias con otras está roto está roto, sí, roto. ¿verdad? entonces para que realmente se recomponga el, el ambiente de michoacán se necesita recomponer el tejido social es decir, recomponer la, la fe la confianza hacer ese consenso que vuelva A fortalecer la comunidad. Qué difícil, qué difícil, ¿Qué difícil? es reivindicar, no, o sea, claro. reivindicar, eh, reconstruir las células de organizativas, es decir, la mm. comunidad, ya no viéndolo nada más como una cuestión mística, el cuerpo místico de Cristo, no, sino como reconstruir este tejido social que son comunidades claro. particulares, concretas, de personas particulares y concretas. Y, y esto, creo que, Es tan actual que el tema de fondo de la seguridad, háblese de una eh, privada, por ejemplo, tema de, eh, una ocasión nos decían, vean cómo el, el, el anuncio dice, eh, vi, vi, eh, vecino vigilante, ¿no? Cómo mm -hmm. dice esto, pero es como desconfío del desconfío, otro, ¿no? Desconfío de, mí, sí, des, des, desconfío de mi propio vecino, ¿no? ¿Eh? Yo te estoy vigilando a ti. Ya no te tengo confianza. Aquellas ocasiones, aqu aquellos tiempos donde se daban las llaves al vecino, oye vecino voy a salir. Eso ya no está, ya sucediendo. No está sucediendo. Esa comunidad se está rompe, está fracturada. Y, en este sentido, maestro, eh, entendiendo ya esta comunidad mesiánica que tiene que irrumpir, que tiene que dar el corazón, que tiene que reconstruirse, eh, ¿cuáles serían esas características que debe de tener? pues esta comunidad mesiánica que nos plantea Dussel para lograr esta incidencia en estas estructuras, en esta ley, ¿no? En esta ley fetichizada, en esta, esta totalidad autorreferencial que pare aparentemente, pues, parecen invencibles, o sea, eh, pensar en una reivindicación de alguna institución, llámese de salud, llámese de educación, digo, quisiera pasar a este otro plano, ¿no? Lo, ahorita lo, lo, lo, lo hablamos de, una, de algo muy concreto que es lo vecinal, pero... ¿Cómo tendría que ser esta comunidad mesiánica de que nos habla en esta narración simbólica de romanos para poder simbrar esas estructuras ya caducas, ya de, eh, no funcionales o no al servicio de, de, de la ciudadanía? Salvo uh usar -huh. el término mesiánico, es un poquito este ambiguo, ¿no? Porque esta vez que se puede tomar en sentido muy peyorativo. Te levantas como Mesías prometiendo ah, eh, mes, eh, Mesianismo eh, tropical. Mesianismo ¿no? tropical, ¿no? <risa> creo que ha habido y mesianismos como los que habían tiempos de Jesús, ¿no? Eh, mesianismos políticos, así que en la guerra y vayan, o mesianismos eh, místicos, o, o de otro tipo, ¿no? Hasta religiosos inclusive, ¿no? Yo creo que aquí eh, Mesías, eh, en, en el contexto filosófico que está manejando Dussel, es debe tener la característica eh, más bien de una De crear una comunidad con conciencia crítica. Es decir, que sepa, que se dé cuenta de lo que está pasando. No. De quiénes son los que lo están destruyendo. No. Y que teniendo esta conciencia crítica se mueva a cambiar. Esa es la segunda característica. Una comunidad que tenga la fuerza de crear un mundo nuevo. De reconstruir su tejido social para una vida nueva. ¿verdad? Y tercero, después que hay una conciencia crítica y un compromiso de reconstruir una comunidad nueva, desenmascarar desenmascarar el lenguaje, las actitudes y los comportamientos del sistema. ¿no? Y, trabajo, y esto es lo proceso? más difícil, si es un proceso. Y a, y a eso iba Pablo. ¿Por qué crees que a los cristianos? Por bonitos, porque hablaban del amor no, este, hablan, románticamente. No, no, <ríe> no, no había. ¿No? Hablan, uh -huh. Tuvo una, tuvo una línea de persecución muy fuerte, ¿verdad? Porque porque hablaban de la igualdad de los hijos de Dios, ¿no? Que sí. quizá por eso no, no tuvo otra Constantino que hacerla subsumir, ¿no? Abs eh, Eh, sí, eso ya. Hacer que, la religión de Estado. Después ¿no? de lucha, sí, y él, él lo hace por, por razones políticas. Claro. ¿no? ¿verdad? Pero sí, la mente, la lucha del cristianismo fue una lucha en que los mártires, pues tuvieron una incidencia muy fuerte, ¿no? La comunidad cristiana dado testimonio, que al fin y al cabo, con su propia vida, explica mártir, ¿no? Testigo de la fe, ¿no? Pero uno lo entiende. Si lo ves en este contexto que nos invita Dussel a dulce a reflexionar, si no, nos vamos otra vez por la abstracción. La abstracción. ¿no? Sí. Y entonces nos espiritualizamos en el mal sentido de la palabra, ¿no? Y en lugar de de captar la fuerza del Espíritu Santo, que es otra cosa, que es el Espíritu de Cristo que transforma, el Espíritu de Cristo que vivifica, el Espíritu de Cristo realmente que nos acerca a Dios como su familia, ¿no? Eso. Y que no es otra que la dignidad de las personas como hijos de Dios. Pero que esto sería ya más bien, en un ámbito más teológico que filosófico. Claro. Eh, Maestro Tomás, bueno para ir terminando el filósofo que hoy es rector interino de la UACM, pues nos invita a creer en un pues en un nuevo orden más allá de la ley. Creo que El mismo Pablo entendió muy bien estas fra esa frase de Jesucristo, ¿no? del nazareno, que decía eh, la ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Creo que cuando se entienda eso, como lo entendió Pablo, hay una reconstrucción epistemológica y de praxis también, indudablemente. Y bueno, en este nuevo orden que Pablo también pues, nos, nos da la esperanza a creer que es posible Eh, que realizó él mismo, pues, en su propia vida. La pregunta última, maestro, es, ¿consideras que el Evangelio nos puede seguir dando los elementos necesarios para construir este nuevo orden que todas las utopías eh, intrahistóricas, pues, han deseado o será ya una vaga esperanza más? Y es fuerte esto porque la esperanza hoy, de esperanza ya no se habla, ¿no?, de utopía como en los años 60, 70, hoy no se habla, hoy se habla de un pesimismo, de un conformismo con lo inconforme. Entonces, mm -hmm. ¿qué consideras, maestro? ¿Es posible que el Evangelio todavía nos esté dando esos elementos? ¿Y cuáles serían? Pues sí, yo considero que la esperanza precisamente es contra toda desesperación, ¿no? Si no, Si el, si el ser humano... Una frase de Marcuse, si no me sí, acuerdo. La esperanza la, la, la, es para sí, los desesperanzados. Para los desesperanzados, sí. Y hablamos de desesperanzados eh, vivenciales, no existenciales, que encuentran cerrados todos los caminos, ¿no? Yo creo que en este contexto, que fue el que encontró Jesús. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si pensamos en, en, en los pobres de, de Palestina, en los enfermos, en... en las los mujeres, en los, todos los excluidos, sí, sí, sí. no que que no solamente estaban excluidos por la ley romana, sí, sino por, por la ley judía. Sí, en realidad, que era una ley ya de méritos, solamente los privilegiados podían realmente cumplir con la ley, que eran los fariseos, los y demás. El pueblo era incapaz de poder cumplir la ley. Muy parecido. No, muy parecido. Entonces, ante un pueblo sometido, por la ley romana y por la ley judía, como la interpretaban los fariseos y, y en general toda la, la clase religiosa que dominaba Israel, el anuncio de la buena nueva del reino abre un horizonte único. El reino de Dios es que Dios es papá. Abba, Abba. y que ofrece una dignidad de vida, de igualdad, de justicia, de paz, de amor. Esta es la justicia del reino. La frase de Jesús, buscad primero el reino de Dios, el reino de Dios es su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura, sintetiza esta fuerza. Tenemos que recuperar la vida y la dignidad del ser humano. Y el Dios que yo vengo a revelar, a manifestar, es un Dios que es solidario y misericordioso. Un Dios que es padre. Este es el evangelio que predica Pablo. Entonces yo creo que el, el evangelio tiene mucho, mucho que dar. Mucho que dar. Porque es un evangelio que... que se anuncie encarnadamente a la gente. No el evangelio de púlpito. ¿verdad? El evangelio más bien de solidaridad. Como lo hizo Jesús. En cómo? esto se les conocerán claro. cómo se aman los unos a los otros. Pero nada más no de discurso, sino en, ese, es, en esa claro. inclusión, en esa... en ese compromiso, esa corresponsabilidad social. Yo creo que ese es el desafío de, del cristianismo, particularmente y de la iglesia en concreto, ¿no? Como decía el Papa Francisco, ¿no? Yo prefiero una iglesia manchada, una iglesia una iglesia vapuleada, herida, pero porque está en las calles anunciando el Evangelio, Así que una iglesia sí, sí. en columne, encerrada en sus instituciones, algo por allí, ¿no? Enferma, sí. Prefiero no, una iglesia accidentada que una iglesia que se ha quedado dentro y se ha enfermado. Pues, el Evangelio hay que recuperarlo en su originalidad. ¿no? Como Cristo lo anunció y como Pablo se comprometió a eso. Pablo estaba orgulloso de anunciar el Evangelio. Porque sí. era un Evangelio de vida. ¿verdad? Entonces ahí está. Creo que el Evangelio de esperanza que tenemos de una, de una vida realmente... este Íntegra, ¿no? Como hijos de Dios, ¿no? Pues bueno, amigos, amigas, de verdad este tema da para más, eh, pero creo que ha quedado muy claro, ¿no? Eh, esta narración simbólica de la Carta de los Romanos, entendida desde este marco categorial de, de Dussel, nos invita a una reflexión muy profunda y, y también a un. nos invita a una interpelación de la realidad social y que el Evangelio es un Evangelio que, como decía el Maestro, tiene que estar como en sus fuentes primitivas, con la comunidad, con esa corresponsabilidad. Pues bueno, amigos, nos despedimos. Primeramente, pues agradeciéndote, Maestro, que nos hayas acompañado, que hayas estado con nosotros en el Areópago, en este espacio donde precisamente queremos tener una voz crítica. Queremos tener una voz que nos invite, que nos interpele, que nos ayude a replantearnos las cosas que pareciera ya tenemos como definidas, este, dadas por, por verdad, por hecho, ¿no? Eh, dejarnos más bien, como tú decías, que, que sople el espíritu y que ese espíritu pues nos vaya llevando a ese compromiso, a ese encuentro con el otro, sobre todo el otro más desfavorecido. Muchas gracias, Tomás, por tu presencia. De corazón te lo agradecemos. Al contrario, también agradecido con ustedes. Espero que estemos en comunicación para otros momentos. Amigas, amigos, nos despedimos como siempre escuchando la radionovela Un Tal Jesús que seguimos de verdad recomendándoselas. Eh, una radionovela que pueden encontrar en www.untaljesus.net o descargar el audio ahí mismo o que es más fácil, también encontrarla en YouTube, que ya está el audio son 132 audios eh, muy buenos, una radionovela de un Jesús humano de este Jesús que hemos tratado como de escribir eh, aquí, ¿no? en un contexto, en una problemática y, y que finalmente está en busca de esta justicia y de esta paz bueno, pues eh, lo dejamos con esta un pedacito de, de, de la radionovela, que el amor abrace todos sus sueños y proyectos para este nuevo año 2014, y recuerden, apaga la tele, prende tu espíritu, hasta pronto, se despide su amigo Héctor, hasta pronto. Jesús, un profeta en su casa. Aquella mañana. Cuando Jesús leyó las palabras del profeta Isaías en la pequeña sinagoga de Nazaret, sus vecinos se enfurecieron contra él. Enseguida se alzaron gritos de protesta y maldiciones. La algarabía creció tan rápido que cuando el rabino quiso poner orden en aquel albispero, era ya demasiado tarde. profeta tú! ¡Un profeta con harapos! ¡Viene a liberarnos! ¿Pero qué se habrá creído este lechulino? ¿Quién rayos te pidió nada a ti, hijo de María? ¡Lárgate y déjalos en paz! ¡Saquen fuera este enredador! ¡Vamos, vamos! ¡Échenlo fuera! ¡Que aquí nada se le ha perdido! ¡Ya, échenlo fuera! Los nazarenos se abalanzaron sobre Jesús con los puños en alto. Cuatro brazos cayeron sobre él y lo bajaron de la tarima... ...donde se explicaban las Escrituras. Empeñones lo sacaron por la estrecha puerta del fondo Todos salieron detrás chillando y silbando ¡Al basurero! ¡Tírenlo por el basurero! ¡Sí, sí! ¡Al basurero! Los vecinos empujaban a Jesús hacia un barranco de poca altura Donde las mujeres quemaban la basura todos los días. ¡Llegar a viejo para oír tantas estupideces! Don Ananías, el más rico del caserío, alzó en el aire su bastón y lo descargó con toda su furia sobre Jesús. ¡Toma! ¡Por meterte donde no te llamas! La cosa se estaba poniendo fea. Yo traté de calmarlo, pero... Eh, ¡Paisanos! ¡Por favor! ¡Escuchen un momento! No, sea... no pude acabar lo que iba a decir. Un nazareno gordísimo Se quitó una de las sandalias Y me la disparó con toda su fuerza La sandalia me dio en mitad de la cara Y comencé a sangrar por la nariz Jesús también sangraba Y tenía la túnica hecha trizas ¡Al basurero! ¡Al basurero! ¡Los charlatales al basurero! Me acuerdo bien de aquella refriega Ahora me río Pero en aquel momento pasamos un buen susto. Los vecinos de Jesús estaban muy furiosos y no querían saber nada de él. Bueno, ellos ya se sabe, cuando Moisés fue a hablar a los suyos allá en Egipto... ...también lo tildaron de entrometido y lo echaron fuera. Y otro tanto le pasó a David, perseguido por sus mismos compatriotas. Y a José, que lo vendieron sus propios hermanos. Ay, así pasa siempre. Ningún profeta es bien recibido en su casa. ¡Necesitamos que nadie venga a resolvernos los problemas! ¡Y menos tú, cuentita! Jesús y yo fuimos andando hacia la casa de María. Mientras tanto, ningún nazareno tenía quieta la lengua. Esto sí tiene canela, compadre. Mira que venir aquí a dárselas de profeta. <ríe> profeta. Profeta. Profeta ese moreno que yo, yo vine a ser y que le he limpiado los mocos más de 40 veces. A mí es que me dan rabia estos agitadores de medio pelo. Hablan de paz y lo que traen es la espada. Mucho amor y mucho cuento. Y mira la que arman. Caramba, con el hijo de María. Es tan buena persona siempre, tan complaciente. Y míralo por dónde salió. Oh, eh, bueno, ya se veía venir A ah, las compañías Tú sabes, eh, la madre demasiado blanda ¡Ay, hijo, por Dios! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Di mejor que atrevimiento Parece mentira, Jesús ¡Ay, hijo! ¿Y qué vas a hacer ahora? Nada, mamá Vuelvo y... a Cafarnaúm ...no te angusties... No, ...yo te lo advertí María... ¿eh? ...dime con quién andas... ...y te diré quién eres... ...mira este peludo que vino con él... ...oiga señora... ...yo no... ...tú eres uno de ellos... ...de esos agitadores de Cafarnaúm... ...que si Pedro tira piedra? ...que si el flaco Andrés... ...que si Santiago el pelirrojo... ...vaya amiguitos que te has echado... ...¿y no viste esos dos que vinieron encaramados como caballos? ¡Ay qué juventud! ¡Más alborotadora esta! Vamos Susana... ...déjese de eso que usted también alborota cuando tiene oportunidad... Yo la vi cuando tenía a la novia de Trifón agarrada por los moños. Oh, Jesús, hijo, te lo suplico. Hazlo por mí. No te metas en más líos. Pero mamá, si yo no hice más que explicar lo que decía la Escritura y comenzaron las pedradas. ¿Qué culpa tengo yo? Dile a Dios que no hable tan claro. Me parece que es Dios el que tiene ganas de meterse en líos. Al día siguiente, bien temprano, Jesús y yo hicimos el camino de regreso a Cafarnaúm. Volvíamos golpeados y con moratones en el cuerpo. Pero estábamos contentos. Habíamos estrenado la voz para proclamar la buena noticia de la liberación de los pobres. Un tal Jesús. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.